Her、radio Show.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 A través de Heavy Metal Mansion Metal Pr. com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente también estamos transmitiendo a través de la Avanzadametallica.net p u t o n con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos todos A otro programa más de puro metal pesado para todas esas personas que les apasiona el heavy metal. Así que hoy vamos a tener un excelente programa que espero que disfruten y muchas cosas para compartir con ustedes.、Eh, recuerde que usted puede sintonizarnos directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion. Simplemente entre en metalpr.com, ahí aplica radio y aparece la barra, le da play y automáticamente podrá escuchar、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show y toda la programación de Heavy Metal Mansion. Pero si usted tiene la aplicación de、eh, tune in, Usted también puede buscarnos por metal PR y aparecerá el logo, le da y ahí también va a poder disfrutar de、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show y toda la programación de la emisora. También puede entrar a avanzadametálica.net y ahí también automáticamente a través de su página puede sintonizar Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que no hay excusa mi gente, no hay excusa para no poder escuchar en la noche de hoy nuestra programación. Sin embargo, además de la transmisión en esta noche, hay un grupo de emisoras hermanas que se darán a la tarea de retransmitir este programa desde diferentes países, diferentes días de la semana y diferentes horas. Entre ellos vamos a tener a Cesar Radio Rock, que a través de Cesar Radio Rock.com estará transmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. Tendremos a Saltomataradio Rock.com, que estará transmitiendo todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. A metalcorrosivo.com que transmitirá todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. A frecuenciaonlineradio.com que estará transmitiendo todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. Tendremos al túnel.com que transmitirá todos los martes a las 8 de la noche desde Colombia. c e s a r Radio Rock, a través de su emisora The Classic, también transmitirá los martes a las 21 horas desde Bolivia. Tendremos a Radio Enigma, que estará transmitiendo todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. Y tendremos a RockTotalRadio.com todos los miércoles a las 8 de la noche. Desde Lima, Perú. Y por último, pero no menos importante, tendremos a e Spectro FM 98.9 que estará transmitiendo todos los viernes a las 10 de la mañana desde Corrientes, Argentina. Así que esas son todas nuestras hermanas afiliadas que estarán transmitiendo. Nuestro programa Heavy Metal Bunker Radio Show, desde diferentes países, diferentes días de la semana, a diferentes horas. Si usted quiere saber、eh, dónde y cuándo se va a transmitir el programa en su área, puede entrar a nuestra página de Facebook, Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí tenemos toda la agenda con los países, las emisoras, las direcciones y las horas en que se estarán transmitiendo. Ok, así que、eh, espero poder escucharlos no solamente en la noche de hoy, sino que poder compartir con ustedes durante todo el resto de la semana. Muy bien, habiendo dicho esto,、eh, ya comenzamos la noche de hoy. en la noche de hoy、eh, voy a estar compartiendo、eh, algunos cumpleaños y voy a estar compartiendo algunas cosas nuevas que acaban de salir. Eh, singles de algunos discos que van a salir próximamente y algunos discos que ya salen. i、eh, r o Vamos a estar escuchando algunas cositas de la nueva generación, pero también vamos a escuchar algunos clásicos. Así que esta noche、eh, me di por cambiar un poco el formato del programa, así que vamos a estar compartiendo con ustedes durante 120 minutos lo m e j o r ...del metal pesado en heavy metal bunker radio show así que vamos a comenzar con lo que nos interesa que es la música y ya comenzamos ya comenzamos con nuestro despegue de la noche y lo comenzamos fuerte fuerte fuerte nos fuimos con primal fear de su más reciente álbum metal comando del 2020 Nos fuimos con el tema My Name is Fear. Un temazo de un muy, pero que muy buen álbum. Yo, cuando escuché el primer single de este álbum, pues temí que Primal Fear se haya ido bastante por el área comercial. Este, pero la realidad es que cuando salió el álbum completo, Pues hay un muy muy buen balance. Hay sus canciones que, que le gusta coquetear con lo comercial. Pero también hay unos、eh, temas explosivos y bien fuerte. s Y este es mi tema favorito de ese álbum: My Name is Fears. como q u Estos e son como los, los Judas Priest de Alemania. a s i siempre los he visto. Y he, he tenido la oportunidad de poder verlos dos veces en vivo. Y la verdad es que、eh, Primal Fear es un bandón de cuatro pares. Así que con eso habíamos comenzado nuestro despegue con Primal Fear, My Name is Fear, de su álbum Metal Commando del 2020. Y vámonos con un cumpleañero que esta semana estuvo cumpliendo 30 años. Estamos hablando del álbum Rust in Peace. de Megadeth, que en la noche del de e jueves estuvo cumpliendo 30 años, r o s s i n g Peace, que es uno de los álbumes、eh, de los mejores álbumes, s no el mejor, de toda la carrera de Megadeth, contando con una de las alineaciones más espectaculares que banda de trash alguna haya tenido en la historia. El disco Rust in Peace fue lanzado en 1990 y acaba de cumplir 30 aniversario. Felicidades para Dave Moustain y toda su alineación de ese año, incluyendo al fenecido Nick Mensah. Así que vámonos con Megadeth de su álbum Rust in Peace. Vámonos con Holy War.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 Fiable a pesar de no estar en Google Play o v í a los productos personalizados en nuestro merchan. d Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Para los que nos acaba de sintonizar un poco más tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda a su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal PR Puerto Rico y simultáneamente con la Avanzadametallica.net en República Dominicana. Además de eso, durante la semana se estará retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show a través de un grupo de hermanas emisoras que se van a dar a la tarea de retransmitir el programa、eh, diferentes días de la semana, diferentes horas y diferentes países. Si usted quiere saber dónde se va a estar retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show en su país o su área, Puede entrar a nuestra página de Facebook, Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí está、eh, posteado toda la agenda de todas las emisoras con sus días, sus direcciones y sus fechas y sus horas en que va a ser transmitido. Así que entren a la página y ahí podrán orientarse. Así que, muy bien, esto ya habíamos comenzado. Con nuestro despegue de la noche con Primal Fear y su tema My Name is Fear, de su más reciente álbum Metal Commando,、eh, lanzado este año 2020. Pero habíamos comenzado nuestra intervención musical con un cumpleañero y estamos hablando del de álbum Rust in Peace. Que Fue lanzado en 1990 y que este pasado jueves estuvo cumpliendo 30 años de haber sido lanzado al mercado.、Eh, este álbum es considerado, si no el mejor, uno de los mejores álbumes que ha lanzado、eh, Megadeth en su carrera, y es que no es para menos、en、la alineación. Que estuvo en este álbum era una alineación simple y sencillamente insuperable. Estamos hablando de Dave m o u s t i n que, como todos saben, guitarrista y era su、eh, cantante. Estamos hablando de、eh, David e f f e r s o n como bajista. Estábamos hablando de Martin Friedman, un extraordinario、eh, guitarrista. Y estábamos hablando de Nick Mensah. Eh, quien era también un extraordinario baterista, quien lamentablemente murió en el 2016. Así que esta alineación es considerada como la mejor alineación que ha tenido Dave m u s t a i n en e toda la historia. Y como ustedes saben, Megadeth es Dave m u s t a i n O sea, Megadeth no es, no es una banda en términos de alineación que tú puedas decir es esto. No. No, es, es Dave m u s t a i n e con la alineación que le, que le tocó en este disco o en esta gira. Quizás、eh, David e v e r s o n es quizás el, el músico que más estable ha estado con,、eh, con Dave, pero la realidad es que、eh, Megadeth nos tiene acostumbrado a estar cambiando de alineaciones y básicamente todas han sido buenísimas, pero esta alineación del Rising Pispers. Era extraordinaria. Muy bien, lo próximo que nos fuimos es con la banda Masterplan. Masterplan es una banda alemana、eh, que comenzó en el 2001 y es, es considerada como una de estas bandas de melodic power metal. Y es una banda que también ha cambiado bastante de alineación. Y esto que estábamos escuchando de Masterplan era de su álbum debut, Masterplan del 2003. Y、eh, contaba con nada más y nada menos que la voz con Jorlande, ese extraordinario、eh, cantante, pues era parte de Masterplan en ese momento. Eh, Master Plan es el álbum、eh, debut del 2003, aunque ya ellos habían lanzado un EP en el 2002. Eh, pero eh, su álbum de larga duración ha sido este. Y el tema que estábamos escuchando era Crawling from Hell, un temazo de una extraordinaria banda. Así que vámonos con más música, mi gente. Vámonos con más música. Y les quise poner esto aquí para los conocedores y la gente que recuerda los años 80.、Eh, le quise traer esta banda que、eh, tropecé con ella y me trajo muchos recuerdos. Vamos a ver si usted sabe quiénes son esta gente y vamos a ver si usted sabe de dónde son. Radio Enisma, desde Santiago de Chile para el mundo. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Estamos de regreso, estamos de vuelta, mi gente, aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bienvenidos a todos los que nos han sintonizado un poco más tarde. Estamos compartiendo de lo mejor del metal pesado con todos y cada uno de ustedes. Bien,、eh, esta banda que comencé con esta intervención musical es una banda que adquirió cierta popularidad en los años 80 y esto debido a. A, la, a su participación en un evento que hizo historia. Estamos hablando de la banda Gorky Park de Rusia, específicamente de Rusia en Moscú. Y estábamos escuchando el tema Bang de su álbum debut, Gorky Park, que fue lanzado en 1989. Esta banda adquirió cierta popularidad porque、eh, participó en un evento que se conoció como el Moscú Music Peace Fest, que fue celebrado、eh, precisamente en Moscú. Y fue un evento donde participaron muchísimas de las bandas que estaban ¿verdad? en la palestra en ese momento, las bandas más importantes,、eh, por ejemplo, estaba. Eh, Cinderella, estaba Scorpions, estaba Skid Row, Matly Crew, a s h e y a s b o r n Bon Jovi, eh, estuvo eh, Jason Bonham, estuvo、eh, varias bandas y fue un extraordinario eh, concierto eh, multitudinal. Y、eh, Gorky Park, pues fueron los representantes de Rusia en ese festival. Y、uh, gracias a este festival, pues esta banda、eh, tomó cierta popularidad. Popularidad que no le duró mucho tiempo, porque ya una vez pasa todo esto, pues en realidad pues es, era muy difícil en ese momento、eh, nosotros poder tener cierto contacto o poder tener acceso a lo que era la música todavía en ese momento. La cuestión e s t a de la globalización, el internet, la facilidad con la que nosotros ahora podemos adquirir música de cualquier banda del mundo, pues esa facilidad no la teníamos en ese momento. Pero Gorky Park se mantuvo haciendo、eh, música hasta el 1998.、Eh, tenían cuatro álbumes、eh, de larga duración. Este. Así que ahí teníamos el tema Bang de su álbum debut, Gorky Park. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era、eh, nada más y nada menos que una de las bandas más importantes de lo que se conoce como el American Metal. Estamos hablando de Hellstar. De su más reciente álbum, Vampiro, estábamos escuchando el tema Black Cathedral. Un temazo de cuatro pares. De un extraordinario álbum. Así que ahí teníamos a Hellstar con nosotros. Bien, vámonos ahora con una banda que descubrí esta semana. Y no solamente es que e l a lo haya descubierto esta semana, sino que me parece que es un bandón de cuatro pares. Estamos hablando de la banda Thrasher Hell. Una banda de trash de Venezuela que están radicados en Venezuela y que están haciendo un trash metal espectacular con ese sabor y ese estilo de lo que es el、eh, trash clásico, ¿no? Ese, ese cl trash clásico, pero con cierto sabor al trash、eh, alemán más que al americano. Eh, es una banda que、eh, comenzó en el 2012, lanzaron un demo en el 2013 y su primer álbum, pues es lanzado en el 2019, que lleva como nombre Agente del Caos. Así que vamos a escuchar a Treasure Hell de Venezuela. Vamos a escuchar el tema Violencia. No!、So En Google Play o buscaron en las aplicaciones Tunein o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Aquí estamos, gente. Aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com y la avanzadametálica.net. Bien. Eso que estábamos escuchando en esta intervención era nada más y nada menos que la banda t r a s h e r Hill. Una banda que admito la descubrí esta semana. Es una banda、eh, de trash metal clásico y están、eh, radicados actualmente en Valencia, Venezuela. De su álbum, este es su álbum debut, si pudiésemos llamarlo así, porque en el 2013 lanzaron un demo, pero su primer álbum oficial、eh, fue en el 2019, que se llama Agente del Caos. Y hasta donde tengo entendido y he podido a ver, i g u a r solamente salió en digital, no salió en físico, ni en LP, ni en CD.、Eh, Así que de ese álbum Agente del Caos estábamos escuchando el tema violencia. Le escuché y escuché y escuché el disco, y es simple y sencillamente extraordinario. Tienen una fuerza, un power, tienen una furia en esa música espectacular. Me gustó mucho, es altamente recomendado. Y después nos fuimos con otra banda también de Venezuela. Esta banda、eh, se llama Guerra Santa. Esta banda, más que trash, se va por el área del power metal. Y、eh, esta banda ya tiene cinco álbumes, incluyendo、eh, un disco acústico. Y esta banda comienza en el 1992. Y su más reciente álbum, que se llama La Guerra Apenas Empieza, fue lanzado en el 2015. Aunque esta banda está compuesta por venezolanos, en realidad esta banda actualmente se encuentra radicada en Buenos Aires, Argentina. Y de este álbum,、eh, perdón, de, en el 2020 lanzan un single que se llama Shangri-La, que era precisamente el single que estábamos compartiendo con ustedes. Una excelente banda, me gustó mucho. Eh, así que ahí en esta intervención teníamos dos bandas extraordinarias de Venezuela. Bien, mi gente, pero vámonos ahora con algo reciente, algo que recién acabó de salir esta semana. Y estamos hablando de la banda t h e m Acaba de lanzar un single、eh, de lo que será su próximo álbum, que se lleva como título Return to h a m m e r s m o r e y está、eh, calendarizado para ser lanzado el 30 de octubre de 2020.、Eh, esta semana salió un tema、eh, que lleva por nombre Battle Blood y se escucha súper, súper bien.、Eh, esta banda, como muchos sabrán, comenzó como una banda a tributo a King Diamond y más adelante fueron haciendo su propia música. Y fueron grabando su, sus discos. Y aunque la música es original de ellos, la realidad es que no han podido despegarse de lo que es el sonido de King Diamond. Todavía, them sigue sonando a King Diamond. Pero eso suena n súper bien. Tienen un buen fanbase. A mí me encanta la música de ellos. Suena n muy, muy bien. Eh, altas expectativas con este álbum,、eh, ya que desde el 2018 pues, que fue cuando lanzaron su más reciente álbum. Así que vamos a ver, vamos a compartir con ustedes,、eh, lo más reciente de Them Battle Blood. Los clásicos Que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s Yes, people, we are back. We are back in Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que el, lo más reciente, el single más reciente que acaba de lanzar la banda d e m n De lo que será parte de su próximo álbum que se llamará Return to h a m m e r s m o r e que está calendarizado para ser lanzado al mercado el 30 de octubre del 2020. Así que el tema suena súper bien, vamos a ver qué nos trae el resto del álbum. Después nos fuimos con una banda clasiquísima californiana que se conoce como Cere t o n g o City Don't Go lanza un álbum、eh, este año, en el 2020, que se llama Forever Black. Un extraordinario álbum, buenísimo, buenísimo. City Don't Go es una banda、eh, clasiquísima, ¿no? es, es una banda de、eh, finales de los años 70. De hecho,、eh, su primer álbum fue en el 81, pero ya en 1978 habían lanzado. Eh, dos demos así que es una banda clásica clásica y no había lanzado ningún álbum desde 1991 y en el 2020 pues、eh, lanzaron este álbum forever black y dicho sea de paso después de este álbum lanzaron un single que se llama brutish man child Y lo que estábamos compartiendo con ustedes era de su álbum Forever Black del 2020, el tema Legions Arise. Un temazo de un excelente álbum de una banda muy, muy clásica. Bien, vámonos ahora. Y ahora me quiero ir con algo diferente. Me quiero ir con una、eh, dama que me encanta, me gusta cómo canta. Estamos hablando de Melanie Hess directamente desde Argentina y su banda Hess. De su álbum Harpócrate de del 2019. Vámonos con el tema Héroes. Nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. w w w e Las 24 horas del día estás con el túnel rock. Ahora, aquí es que estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Darkner Udas, estamos transmitiendo por metalpr.com y laavanzadametallica.net. Mis amigos, lo que estábamos escuchando en esta intervención era nada más y nada menos que a Melanie Hess con su banda Hess directamente desde Argentina.、Eh, de su más reciente álbum,、eh, Alpócrates de 2019. Estábamos escuchando el tema Héroes. Melanie Hess es una cantante simple y sencillamente espectacular, con una voz soprano,、eh, con un high pitch que es increíble.、Eh, así que es una cantante de cuatro pares. Y su banda Hess, pues, es una extraordinaria banda que lleva muchos años haciendo buena música. Bien. Lo próximo que、eh, estábamos escuchando, pues, era nada más y nada menos que a la banda Burning Witches. Burning Witches、eh, acaba de lanzar un single es,、eh, recientemente que se llama The Circle of Five. Como ustedes sabrán,、eh, Burning Witches pues,、eh, sufrió un cambio en su alineación. Eh, ya que la que era su guitarrista Sonia Nusselder, pues simple y sencillamente fue reclutada para、eh, la banda k r y p t a、eh, Y en su lugar, pues fue sustituida por Larissa Ernst.、Eh, Burning Witches había grabado y recién había sacado al mercado su más reciente álbum con Sonia Nusselder, pero. A la h b e r este cambio, pues la banda decide lanzar este single con su nueva guitarrita s que se llama、eh, Larissa e r n s t y el tema lleva por nombre The Circle of Five. Así que eso era lo que estábamos escuchando de Burning Witches, que dicho sea de paso, estuvieron recientemente en un mini tour con Destruction. Y por lo que pude ver en los videos,、eh, Burning Witches está sonando brutalmente como nunca. Así que, pues, qué bueno que la baja de、eh, Sonia pues no,、eh, ¿verdad? no le afectó. Y pues están ellas ahora más、eh, entusiasmadas que nunca con estos nuevos proyectos. Bien. También vámonos ahora con otra cosita que salió nueva y salió esta semana. Y estamos hablando、eh, de la banda、eh, alemana Sodom. Sodom tiene en calendario para el 27 de noviembre del 2020 lanzar su más reciente álbum que llevará por nombre Genesis 19. Y lanzaron un adelanto que se llama Sodom and Gomorra. Y quería compartir con ustedes este nuevo、eh, single. Vámonos con Sodom y Sodom and Gomorra. La verdadera estación del metal en Puerto Rico. p u r o Metal desde el 2001. Reconocida mundialmente: metalpr.com. Heavy Metal Manchester. De vuelta, mi gente, de vuelta en Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que、eh, eso que estábamos escuchando era、eh, el singer o el adelanto、eh, más reciente de la banda s o d o n De lo que será su álbum Genesis 19, que va a ser lanzado el 27 de noviembre del 2020. Y como un adelanto de ese álbum, pues nos enviaron este single que se llama Sodom and Gomorra. Suenan súper, súper bien. Vamos a ver qué nos trae el álbum cuando llegue, ¿verdad? Con, con todos sus power. Bien, lo próximo que estábamos escuchando es, era la banda、eh, de Dinamarca, Manticora. Manticora es una banda que se pasea entre lo que es el speed metal y el power metal con algo de progresión. Es una banda que surge en 1996、eh, y yo tuve pues,、eh, la oportunidad de poder verlos en vivo. De hecho,、eh, le estaban abriendo concierto a、eh, Halloween y Gamma Rain. Y m a n t i c o r a es una banda que en vivo suena espectacular. En el 2006 y 2007 lanzaron un álbum o dos álbumes concepto. Era un, una historia que se dividió en dos álbumes que se llama The Black Circle, parte 1, The Letter, que fue en el 2006. Y The Black Circle, parte 2, Disclosure, que fue en el 2007. Yo、eh, tuve la oportunidad de poderlos ver en el 2008、eh, y me encantaron, espectacular. De su álbum The Black Circle 1, estábamos escuchando el tema precisamente The Black Circle. Esto era Manticora, banda de Dinamarca. Bien,、mm, vámonos ahora con otra banda que me gusta bastante.、Eh, hace tiempo que no lo pongo aquí en el programa. Es una banda de Michigan, de los Estados Unidos, pero me gusta. Es una banda que, que tiene una mezcla de melodic trash con dead.、Eh, tiene mucha fuerza, mucha profundidad y me encanta. Vámonos con、eh, de su álbum War of Will del 2013. El tema que vamos a estar escuchando es Four Feet Lies y la banda es Battlecross. A ti, AC Loud con Dark Neruda desde Spring, Texas. Todos los jueves a, a las 10 de la noche escuchas clásicos del heavy metal a través de AC Rock y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, metal en español. Todos los jueves a las 10 de la noche por AC Rock Radio. Muy bien mi gente, estamos de vuelta en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando era nada más y nada menos que la banda estadounidense Battlecross. De su álbum War of Will del 2013 estábamos escuchando el tema Four s e e t Lies. Battlecross, una banda fuerte con mucha profundidad y mucha agresividad que me gusta bastante. Después nos fuimos con、eh, una banda de Inglaterra que es parte de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Esta banda en realidad tiene un poco de speed y a veces suena hasta con un poquito de trash y la voz a veces un poquito de d e s d Es como una mezcla chévere.、Eh, y tienen un demo del 2016 y en el 2019 lanzan un álbum que se llama. Havoc at the Midnight Hour y estamos hablando de la banda Aggressive Perfector. Una extraordinaria banda que se forma en el 2014 y、eh, solo tiene un álbum y están por ahí、eh, haciendo buena música. De su álbum Havoc at the Midnight Hour del 2019 estábamos escuchando el tema Devil's b a s t a r d Y el disco es buenísimo. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena se está agotando, pero la semana que viene nos volvemos a escuchar a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr. com y de la Avanzada Metallica. net. Además de la retransmisión que estarán haciendo nuestras hermanas emisoras durante la semana en diferentes países, diferentes horas. Recuerde que si usted quiere saber dónde se va a retransmitir nuestro programa,、eh, entre a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment y ahí va a ver todo el listado de、eh, fechas, direcciones, días, horas, todo. Lo que usted necesita saber para poder sintonizarnos, ¿ok? Bien, recuerden también que todos los jueves estamos en AZ Rack con AZ Loud. 60 minutos con este,、eh, su servidor Dark Nerudas, compartiendo de lo mejor del metal pesado. Todos los jueves a las 10 de la noche a través de AZRackRadio.com. Bien, mi gente, pues nada, yo simple y sencillamente me despido por esta noche. La semana que viene regresamos el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, con Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que yo les deseo una extraordinaria semana, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bien y beban más. Protéjase usted y proteja a su familia. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista, baby.